Te saluda José, buenas noches, Lucas Matisse, ¿cómo andas? Hola, José, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos, eh, tranquilos nomás, entrenando duro. Bueno, sabés que tenés la, la gran oportunidad de tu vida, eh, es una pelea difícil, pero eh, sabemos que, que estás bien, que estás trabajando con un lindo grupo, así que vas a sacar provecho de esta experiencia, ¿no? Sí, sí, seguro, estamos entrenando bien con en los guanteos con, con Martínez, con Cayó, con, con ja, eh, Javier Fortuna, que son los tres surros que estoy guanteando y la verdad que estamos haciendo un trabajo muy bien, eh, estamos haciendo eh, mucho trabajo en la mañana de montaña y y bueno la verdad que es un entrenamiento muy lindo y, y lo estoy aprovechando y estoy, estoy dando todo ¿no? Para, para dejar acá en el gimnasio si la pelea eh, podemos mejorar y ganar. ¿Tenés idea que toda la gente aquí en Argentina, especialmente bueno tu gente, pero toda la gente del boceo está expectante de, de esta pelea con esa ayuda? Sí, seguro, que toda la, la Argentina está eh, esperando el, el 6 de noviembre y, y bueno, eh, creo que, que va a ser una pelea muy importante para mí, para la Argentina y, y llevar un triunfo por allá estaría muy bueno, que lo vamos a llevar. Con, con respecto al entrenamiento, ¿cuáles son las cosas que vos notaste que hay, si hay mucha diferencia con respecto al entrenamiento que hacías vos aquí en Argentina? Sí, sí, bueno, los lunes, miércoles y viernes eh, vamos a un parque acá que, que hacemos... En una vuelta de ocho, que le dicen eso, son eh, tres vueltas sobre una montaña que son subida y bajada, y la verdad es que nunca había trabajado en eso, y y bueno, se sufre mucho, pero está, está bueno, me gusta, y, y después, bueno, en la tarde, eh, en lo de siempre empezamos ¿no? bolsa y, y estamos sí. haciendo sparring, y después también trabajar en defensa, y bueno, estamos haciendo un trabajo lindo que que la verdad que ya me estoy sintiendo bien y estamos entrenando, estoy entrenando con ganas. Claro, eh, igualmente se hace muy difícil a veces entenderlo, no decir que, que un campeón del mundo como Sergio Martínez te esté ayudando, eh, por eso que habla a la Clara de lo que es Sergio Martínez, ¿no? Sí, la verdad que sí, eh, Sergio es un tipazo, ¿no? yo no lo conocía, pero y no conocía su grupo de trabajo y la verdad que muy una excelente persona, un, un buen hombre y la verdad que él entrena como como como entrena un campeón no entrena y, y entrena mucho y se sacrifica y la verdad que que me, me está gustando entrenar acá así que bueno está muy está muy bueno y y víctor callo porque ese por ahí algún día eh, por ahí arriba rival tuyo sí seguro con callo bueno estamos trabajando me está ayudando mucho en lo de sparring él eh, después de lo de sparring me dice que si estoy bien, estoy mal o que haga esto lo otro y la verdad que es una excelente persona eh, también Javier Fortuna que me está ayudando y son dos zurdos muy complicados pero que, que me ayudan y la verdad que hemos hecho un, un grupo de trabajo muy lindo Lucas, eh, el dato acá de color, te habla Diego Hola Diego, ¿cómo andas? Bien Lucas, aquí el dato de color, es, lo más importante digamos es que vos estás trabajando la parte de Sergio Maravilla Martínez tenés que seguirle al ritmo, a eso me refiero Sí, la verdad que sí. Bueno, yo trato de seguirlo siempre. Yo el trabajo este de montaña que hacemos los lunes, miércoles y viernes, no lo había hecho nunca y, y la verdad que, bueno, eh, son entrenamientos duros, pero yo eh, trato de seguirlo a él, de dar lo mejor y, y, bueno, sé que él si él hace eso y le va bien, así que, bueno, hay que seguirlo a él y, y estamos entrando muy bien, igual que a la tarde. Estamos trabajando con él en defensa tiene sparring me está ayudando mucho, la verdad que bueno, lo valoro mucho Sí, y Lucas, bueno, si tuvieras que decir eh, algún defecto que viste o si han visto videos sobre ayuda, ¿tiene algún punto flojo donde vos podés eh, buscar el error? Sí, estamos trabajando mucho a tirar al cuerpo, que es donde siente las manos él, eh, y bueno, hay que estar atento ¿no? en todos los rampos porque es un buen boxeador y, y pega duro, pero bueno, estamos entrenando bien y estamos tra trabajando mucho al cuerpo porque sabemos que, que siente las manos. Y bueno, ese va a ser el trabajo, ¿no? Los primeros rounds, tirar todo al cuerpo y, y después la cabeza. Igualmente, él habló muy bien de vos porque dijo que... Primero te felicitaba que fueras a la casa de él y te respeta porque se tomó en serio esta pelea porque estaba entrenando en la montaña que él hacía bastante que no, que no hacía ese trabajo. Sí, seguro. Se está entrenando bien porque sabe que tiene una pelea difícil también porque yo estoy entrenando muy bien y él sabe que, está, que estoy acá que estoy entrenando en el campamento de Maravilla Martínez así que sabe que, que voy a estar muy bien ese día y, y que él va a tener que estar bien para, para, para aguantarme ¿no? bueno Lucas, te queremos agradecer por estos minutos si querés ahí danos con el cuti así lo saludamos también y, y estaremos comunicados hasta antes de la pelea porque sale campeón del ring siempre estaba con, con los boxeadores argentinos en el exterior Dale, acá te paso con y Bueno, muchas gracias por llamar acá Y bueno, la verdad que estamos entrenando bien Y vamos a hacer una buena pelea Vamos a ganar Y, y bueno, nos vemos después de la pelea Así, Saludos para usted de campeón en el ring y toda la Argentina Mucha, gracias. Muchas gracias, Como Luca tú. Hola, buenas noches Sí, Cuti, bueno, te saluda José de campeón en el eh, ring. Queremos que nos cuente a ver cómo, cómo es esa experiencia en Osnar Para vos, un entrenador acá del interior Y haciendo estas armas en Estados Unidos Es lindo, esto es lindo porque llegamos en un momento que está en el primer nivel, como es Sergio, Gabriel, les han recibido con los brazos abiertos, y nos dieron todas las posibilidades de entrenar. Y bueno, nosotros venimos a aprender a muchas cosas que en allá en Junín no estamos, no, no tenemos, y acá creo que estamos logrando cosas que Luca le hacía falta, un trabajo bueno de pesa, de trabajo de, de potencia, que lo que.. Ma, hemos hecho hincapié con con Gabriel acá y, y el spa, el, la cantidad de sparring diferente que todos zurdos empezando por el campeón del mundo que, que nos da la mano muy grande y después los otros son mucho más veloces y que Imagínate si nos vamos a estar aprendiendo Claro, me contó un pajarito que era difícil para Luca los primeros días de to tomarlo a, a Cayo, ¿no? De hecho Cayo es muy bombollado, es muy, muy veloz, es muy bombollado, tiene... ...tiene cosas que, que no hizo con... ...como se llama con este tipo de campeón del mundo que es Mayrana... ...pero te lo puedo asegurar que... Eh, ...es muy buen boxeador... ...se principan tanto peleas como de derecho como de zurdo... ...y bueno, ahora se propuso con, con Gabriel... ayudarnos a, a trabajar como, como ayuda y bueno... ...está, está logrando cosas con Lucas que, que... ...está sacando cosas Luca con Lucas... con haciendo con ellos que... No, que no hacía ya, o sea, hemos tenido mala suerte de, de que Lucas te meto a Maná y no pueda pelear más de eso de dos o tres rounds, pero gracias a Dios ¿no? pero eh, esto eh, es un trabajo a largo plazo, esta es una pelea más más dura que todas las otras yo creo que van va a durar los, los dos rounds y, y para eso estamos entrenando acá, pero este, este chico Fortuna es igual a ayuda, eh, o sea muy bien Eh, aparte de Lucho Cayo este chico Mortuna bocea muy bien y hace la misma cosa que yo, así que cuando le agarra el tiempo Lucas ya la segunda que viene empezamos a, a directamente de sparring con ellos y, y Lucas ya le está agarrando el tiempo, los primeros días eh, fueron duros porque tuvo que de, de, de trabajar allá en el, en el llano, hacer 12 kilómetros todos los días pasaba todo eso, a subir a la montaña se el complicó, pero Lucas tiene un talento especial y está agarrando muy bien y yo creo que va a dar una sorpresa muy grande a todo el mundo. Eh, para que la gente entienda, o sea, Osnar es un estilo así a San Martín de los Andes, al Bolsón, es un lugar donde puede, hay caminos, senderos para que los chicos puedan correr, ¿no? Estilo así, estilo Sandil, es un lugar ese de... y bajar así. Es, de esa manera es la, la parte que estamos entrenando. Que estamos entrenando. Es eh, muy lindo. Es... Eh, eh, tenemos la misma la misma temperatura que en Argentina en este momento así que no no, no está nada ligado o a sea, saber que eh, Arana nos mandó acá con Gabriel que hizo toda la toda la preparación pensó cómo teníamos que hacer y, y bueno vinimos a trabajar con él a hacerle la preparación física y estamos logrando el, el objetivo es ponerlo como como queremos a diez juntos aparte es un lugar donde hay muchos voseadores ¿no? no se lo han cruzado a Margarito por ahí en alguna corrida Sí, muchísimos boceadores acá está margadito, hay probabilidades de con el, el, el coso del de, gimnasio de García, eh, muchos boxeadores los usamos, pero nosotros venimos en el trabajo, no venimos a hacer mitad, Hacemos, tenemos que trabajar en serio y con Gabriel Sarmiento se trabaja en serio, no hay, no hay que andar eh, con media vuelta la esta cita así, así, y se dice de esa manera, se trabaja y se trabaja de esa manera, no hay otro secreto para poder ser grande como como Maravilla Martínez, tenés que hacer las mismas cosas que él. Y es un ejemplo, aparte, porque a pesar de todo el mundo es, eh, es un perro no, viejo, no, perro viejo si del diente, el diente viejo sigue tomando Y lo que entrena Sergio es admirable porque por sus 35 años está en todo, adelante de todo, hace el gimnasio lo lleva todo, en la voz cantante de todo el grupo y eso, bueno, decirle porque no cualquiera tiene el del mundo y la edad que tiene él eh, que haga todo y no es nada de eso. Destaca... 20, 30 metros adelante, todos corrientes, no cualquiera llega, logra hacer eso, a menos con Lucas que, que viene entrenando en un lugar que, que tiene una buena formación y, y eso es importantísimo para cualquier goceador. Eh, Acá te va a saludar Diego Romero. Buenas noches, Cuti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Cuándo serán las jornadas más intensas de guanteo para Lucas? A partir del lunes es la exigencia más dura con, con, el, con el guanteo, pero... La parte más dura para mí es la que estaba haciendo ahora de, de la preparación física, eso es la parte más dura porque eh, no estábamos acostumbrados a hacer eso, porque hay mucha subida y acá y eso, ya en junio, todo, todo llano todo campo y no hay montaña. Y acá eso sirve para agarrar más oxígeno, más, más potencia en las piernas, más el trabajo de, de especie que está haciendo 10 por medio, es importantísimo para esa potencia y... Y no ha perdido la velocidad, eso es lo bueno que nosotros lo... Pues yo como ex poseador, nunca hice pesa y todos me decían los entrenadores que tenía que la pesa era lento son todas mentiras, son... me estoy dando cuenta que, que el complemento eh, de, de pesa es muy importante para cualquier deportista, no solamente de boxeo en todo orden creo. Cote, ¿y de cuántos rounds estamos hablando pa a partir de este lunes, de guanteos? Y hoy hizo ocho rounds Eh, el 9 con 8, después el, el martes va a ser 10, el miércoles va a ser 12, y con siempre, así que hay, si hay zurdo ahí, así que no tiene para ganar incluyendo al campeón. Guti, bueno, te, te queremos agradecer por, por estos instantes para campeones en el ring, te vamos a seguir molestando, y bueno, lo, lo mejor, que disfruten allá y, y esperamos con ansia la pelea del 6 de noviembre. Si Dios quiere, vamos a llevar el y, y pero vamos a romper la cabeza de este chico que, que nos quiere sacar todo el fruto que viene haciendo Lucas, que, que toda su amiga quiere salir adelante, así que yo, ganando Lucas ganamos todo, así que eh, eso es lo más importante.